50 barrios 5 puntos cardinales casi un millón de habitantes la plata berisso Ensenada. un servicio informativo de la región bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 3 de junio habrá una audiencia judicial por la obra del paso bajo nivel de 1 y 32 la en virtud del amparo presentado por el diputado Guillermo Escudero para analizar la factibilidad de la obra del bajo nivel de 1 y 32, el juez citó a las partes a una audiencia. Hoy el diputado se presentará adjuntando el pedido de informe que solicitó tiempo atrás en la Cámara de Diputados. Guillermo Escudero dijo que consideran necesario el acceso a la información requerida por los vecines, ya que se trata de una obra con fuerte impacto ambiental y que no tuvo consenso social. Inauguraron la Red de Cátedras Universitarias por el Derecho al Aborto. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Quedó inaugurada Ruda, la Red de Cátedras Universitarias por el Derecho al Aborto. La iniciativa reúne a las Cátedras Libres de Aborto Universitarias del país. En La Plata agrupa a las Cátedras de las Facultades de Trabajo Social, Ciencias Médicas y Periodismo y Comunicación. Bueno, eh, Ruda fue un encuentro que se dio en La Pampa Convocado desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito A todas las cátedras libres Bueno, que después se fue ampliando un poco ese como ese concepto Como podrían ser cátedras que trabajen aborto en universidades uh -huh. En la currícula, digamos que, que por la trayectoria que hayan tenido Terminan en la currícula o extracurriculares Para el informativo regional reportó Radio Futura Un servicio que informa Más cerca. En el Consejo Deliberante de La Plata crearon una comisión de equidad y género. Eligieron a Iliana Cid como presidenta, la vicepresidenta es Ana Castañeto y Guillermo Rongan secretario. Establecieron que la comisión se reúna los jueves a las 10 horas. Según establece la normativa, la comisión dictaminará en todo proyecto o asunto relativo a proyectos de adecuación e implementación de políticas públicas con enfoque de género. Además, tendrá intervención en todo lo relacionado con la igualdad y equidad de género, además de promover la erradicación de toda forma de discriminación.